Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar Hola. Disculpa. ¿Qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba La Turba. Zumba La Turba. Zumba la turba Turba Turba. Zumba La Turba. turba, turba, turba, turba Bienvenidos a Viaje de Radio ahora en una edición efímera sin tiempo, sin, sin lugar específico. Vamos a decir que es un encuentro que, que nos ha eh, sorprendido por la forma en la que se viene dando y en buena hora estamos acá en el bloque Justicia por los Pibes, como le decíamos antes. Pero que ahora este va a ser una entrevista eh, muy, muy especial, muy, muy piola me parece que se va a dar. Y estamos con... Nuestra compañera, comunicadora, Guadalupe Escota. ¿Cómo estás? Hola, Franco. Bueno, agradecemos que en esta noche, con vientos de agosto, eh, el gran César González esté a estas horas comiéndose unas pizzas <ríe> y que después de una jornada de charla, de mucho agite en el centro de Córdoba y a unas horas de la presentación de su nueva película Lluvia de Jaulas, se venga hasta el barrio a charlar con nosotros. Así que antes de darle la bienvenida a César, agradecerle las horas y los días acá con la gente de las radios comunitarias. Hola, César. Buenas noches y nada que agradecer. y Encantado para mí de estar acá compartiendo un momento. Bueno, entonces arrancamos a contarles que mañana César estrena lluvia de jaulas en el cine club uh -huh. en el marco del mercado de artes pero un poco pregunto a César cuáles son los ejes que va. que atraviesa tu peli y qué vamos a ver ahí esta vez eh, Sí, es una una película con, con un formato que no se puede definir Muy a priori Si se encuadra Dentro de un documental O dentro de una ficción eh, Las porosidades de la, del documental sí, y de la ficción Sí, sí Para para tampoco tratar de De hacer tan Tan dificultosa la, la, la comprensión de, de la temática de la película Se puede encuadrar en eso que hoy se llama un híbrido, quizás. Y, y hay algo que dice Chris Marker, que es un director en, que me ha inspirado mucho para esta película en su, en, en, en, en su forma de, de hacer cine, que si bien él no estaba de acuerdo con decir que su cine era documental, porque tenía muchos elementos de la poesía, muchos elementos del ensayo, muchos elementos de una experimentación que rozaba lo abstracto eh, pero a la vez era una película que hablaba algo estrictamente que estaba pasando en su en su tiempo históricamente, en ese momento a nivel político a nivel de, de movilización social, digamos, de cubrir eh, todas las manifestaciones de los 60 los 70, pero bueno, también él decía que si bien no le gustaba tanto ese término, quizás no encontraba no había otro mejor para, para que se entienda, eh, porque es una película que tiene mucho de registro de de, de, de los hechos tal y cual son, están a, eso sí puede ser más del documental más estricto, del documental más genuino, ¿no? el de esconderse y... ...y que la cámara esté ahí tranquila... ...capturando las cosas... ...la película esta tiene muchos momentos de esos... ...de registro digamos... De, ¿no? ...sí, sí... ...pero... De, ...de un registro... ...dentro de un espacio... ...como es el de la villa... ...donde transcurre la película... Eh, ...atento a, a ciertas situaciones... ...¿no?... ...a ciertas situaciones que se repiten... ...y también... Digamos, estar atento a, en específico a la cuestión de la violencia policial y, un, y la presencia de la policía, ¿no? Cómo es vivir con una presencia permanente eh, de, de la fuerza de seguridad. Cómo es vivir así, ¿no? Todos los días así. Y, y justamente la película registra cómo eh, estoy filmando, quizá quiero filmar otra cosa... Pero terminó, sí o sí, filmando un operativo de la policía que justo empezó a pasar mientras estaba filmando, ¿no? Vos hoy hablabas de, del modelo carcelario, o um, pensando en eso, en el modelo carcelario, más allá de, la, de las circunstancias de, de una cárcel, digamos, de, de esas paredes, la, la instauración de ese modelo en to, recorriendo todo. recorriendo todos los todos los actores de nuestras vidas y de nuestra sociedad, digamos, pero puntualmente ahí. Sí, lo que decía hoy es que, bueno, eh, el control sobre el espacio villero y la distribución de, de ese control en ese espacio es muy parecido a lo que sucede en una cárcel, a nivel de control del espacio y distribución del, de, de, de, del espacio. Eh, una reglamentación y, y y un control de los tiempos, de, de, de, de la juntada, bueno, acá en Córdoba, la distribución del cuerpo del espacio de los Foucault. ¿cómo, ¿En qué momento pueden salir de la casa o cuál no? Que es como en, en la cárcel que tenés horas para salir de tu celda y horas que estás obligado a volver. Bueno, muy parecido a lo que está sucediendo hoy pero no lo puede, no, no, no se lo suele pensar como cárcel porque son cárceles sin, sin, sin garitas y sin alambrados, digamos, ¿no? No, ¿no? no es necesario, no le hace falta, puede estar al aire libre sin necesidad que haya un muro, ¿no? Las villas están, son como archipiélagos eh, que brotaron en medio de, de, de la urbe, ¿no? más en estas zonas, en las zonas más eh, populosas y, y urbanas. Y la película, bueno, trata de abordar eso con un enfoque en las poblaciones juveniles, en la niñez. Eh, ¿Por qué enfocarme en, en, en, en, en, en esas figuras en, en particular? Bueno, quizás... Eh, pensar También fui papá Tengo una hija de 6 años Y mi hija está creciendo ahí Y tengo muchos hermanos chiquitos y, ¿Y qué pasa cuando ya de chiquitos Naturalizás tanta violencia, no? Cuando aunque vos no quieras Aunque eh, estés todo el tiempo cuidando Que viviendo en una villa Tus, tus hijos no salgan o No salgan tan lejos Van a ver Sí o sí que la policía entra con armas largas, con la prepotencia y son imágenes que uno las naturaliza y son parte de la vida, que ya no pasan a ser nada extraordinaria, que no ni se habla, que no, no hay queja, no, no hay nada, ya es parte, ¿no? Desde que sos niño. ¿Y, y, y qué efectos tiene a Futuro? esa naturalización de la violencia de, de, desde tan pequeños, ¿no? Eh, bueno, ese es otro enfoque de, de, de la película, pero bueno, también podríamos decir que no, no sigue ninguna línea narrativa ascendente, ni, digamos, me, per, me permitía ser una película independiente, autogestionada, que el, la mayor cantidad de, de imágenes las, las capturé yo, con mis propias manos, soy el que y la mayoría de las personas que aparecen son, son los pibes y las pibas que me vienen acompañando ya hace varios años, era como reforzar ciertos tópicos que vengo trabajando, eh... Mostrarlos de una forma quizás más sólida En, en lo argumental ¿no? Con la aparición de una voz en off Que va Que va eh, Haciendo distintas citas eh, de, de distintos autores Y autoras eh, O citas cinematográficas Con referencia Al tema que está Trabajando la película Pero bueno Quiero, quiero ver que, cuál es la, la recepción que tiene, obviamente. Sé que Córdoba es una ciudad que es, sabe mucho de esto, ¿no? de la represión policial, de, de la violencia por parte del Estado, de, de, de los discursos más reaccionarios y conservadores como parte de la vida también, ¿no? como ya incorporados a a la vida cotidiana, ¿no? Que tampoco, como decía antes, ya su llaman la atención y ni, ni, ni te dan ganas de quejarte porque se volvió lo normal, ¿no? Sí, Así que creo sí, que es sí, un marco es. muy apropiado para que la película sea vista, ¿no? sé que espero que guste y espero que, bueno, surjan ideas, pensamientos que, que haga pensar, ¿no? Para vos, eh, el arte o el cine eh, sigue teniendo, tiene esa, una función, una potencia. Hoy hablabas de que, pensando así, hoy hubo una charla, entonces César también estuvo viendo, dando mucho para, para pensarnos y pensar. Y, y en ese marco hablaba o del arte por el arte o de las problemáticas que el mismo arte se pregunta en torno a la denuncia. Algo así mm -hmm. como lo... No sé, a mí se me viene siempre una canción de Silvio Rodríguez que dice si debo usar palabras eh, como que se pregunta en esto de si es un panfleto o en, en esa misma discusión y me gustaría que lo traigas ahora de vuelta a esto de, de cuál es tu mirada de, el para qué del arte, digamos y, y, y en esa línea. Sí, no, yo trato de, de sumar un a la idea de, de no dividir la, las aguas, como decía hoy, ¿no? que una obra toma calidad artística, estética y formal, cuanto más abstracta y alejada de la realidad, de la actualidad más coyuntural esté. ¿no? Como que eso se instaló como, como norma, como consenso, ¿no? Y, y yo comprendo por qué ha sucedido eso, ¿no? Porque, digamos, durante muchos siglos el, el, el realismo fue como como un opresor de la creación, ¿no? Porque estabas obligado no te quedaba otra pero bueno, de ahí pasamos a, a al reino de, de, de lo abstracto po, como un fin en sí mismo que no es lo mismo que cuando surgen los movimientos más de ruptura con, con lo más realista y, y de mímesis que fue en comienzo, comienzo del siglo XX, desde de de todos esos movimientos de esa época, ¿no? desde el cubismo, en la pintura, ¿no? hablando en este caso del, bueno que, que también es parte de, de del trabajo con las imágenes. En ese momento tuvo un sentido todo ese formalismo, ese expresionismo, eh, bueno, después el surrealismo, porque claro, se venía de una opresión muy grande y fue la forma de romper. Bueno, hoy de esa ruptura se hizo una norma, ¿no? Y, y yo recomiendo, ¿no? Si pónganse a leer las reseñas de las películas que salen y, y se utiliza el, el decir que la película no cae en la denuncia como una virtud de la película, ¿no? que si no habla de nada de lo que está pasando ahora, si no es literal, <coughs> en cierto aspecto contemporáneo, mejor para la obra y aumenta su profundidad Y, ...y si la película es de denuncia... ...no es tan artística, es un panfleto, ¿no? Claro. Y bueno, para mí eso es una confusión... ...y para mí eso es un... ...una trampa ideológica... ...porque yo... ...considero que obviamente... ...el expresionismo, la abstracción son... ...muy necesarios, digamos... ...ya pasamos esa etapa... ...y hay que volver a darle una vuelta... Y yo lo resumí hoy diciendo al, al, al a la pregunta y al problema de la denuncia, que evidentemente es una, una, un problema, digamos, el arte tiene que esforzarse más, tiene que despertar sentimientos y formas de percibir eh, lo más desconocidas que, que, que, se, que, que puedan ser, ¿no? No, no, no... ...no estoy hablando de, de que hay que hacer simples... ...simples así... ...cosas muy... ...direccionadas... ...exacto... ...pero no es ni una cosa ni lo ni la otra... ...y encontrarle una vuelta... ...y entonces digo, no puede ser que... El, la, ...el problema de la denuncia... ...la solución sea la no denuncia... ...y en un Ca marco ¿no? como el que estabas contando vos... De, ...de decir... ...violencias naturalizadas... ...una naturalización de la situación... Y donde sí tenés otras producciones que muchas veces vos lo subrayas de, de producciones audiovisuales de otro modo, que sí hacen un retrato de los actores populares si se quiere, porque hay producciones de eso con. desconociéndolas, o sea, poniendo en foco la violencia cual, cual serie o y hartas producciones que a lo mejor no entran en el circuito artístico con A mayúscula, pero sí que generan narrativa o eh, relatos que donde sí se toma y, y sí se instaura un estereotipo del lugar. Entonces como que me parece que, por lo menos lo que estás contando, res, eh, subrayar en, en esta peli, la violencia, la represión es como... Eh, necesario en este momento histórico, digamos. es como más que necesario para desnaturalizar, porque también caemos en esto de que tenemos hartos ejemplos de, del retrato de los actores populares de, eh, retratando violencias como, como, como si fueran propiedades de esos actores solamente. Sí, pero bueno, ahí en ese en ese sentido pienso que tampoco la respuesta a ese problema tiene que ser, como están los estereotipos de malos, no podemos solucionarlo con estereotipos de buenos. Uh -huh. Entonces, como eh, volvemos a hacer una mitología de los sectores populares, esta es inversa, esta no es que no son, son todos está lo que reina hoy que es el estereotipo de son todos violentos todos brutos todos bárbaros y salvajes pero tampoco podemos caer en una, en una cosa de que hay son todos buenos educados y limpios y trabajadores ¿no? que se, se suele presentar como respuesta a eso no mostremos que la gente de los barrios se rompe el lomo trabajando no para para que Ese término, frenate ahí, analicémoslo, romperse el lomo, romperse el lomo, ¿para qué? ¿Qué logra? ¿Se puede ir de la villa, por lo menos, la persona que se rompe el lomo? ¿Puede tener una vida digna con solo romperse el lomo, como para presentarlo así como... El deber ser de... El, el, el, el, el, o un fin en sí mismo. Entonces, ahí también te vuelve así, ni, no, ni una cosa, ni la otra. Hay que buscar algo superador que que tenga incorporadas las dos cosas, que, que eso es la vida también en una villa, en una cárcel no dos cosas, muchas cosas, múltiples cosas se juxtaponen, se, se mezclan, no si sí, no, no, no, no se trata de negar la violencia, porque la violencia existe, digamos, no, no sé tapando, no sé si sirve negarla, esconderla, ocultarla, si sucede. Los mismos villeros ejercen violencia sobre ellos mismos, sobre sus semejantes que y sobre otros. Entonces la violencia existe. Y también coexiste en el mismo ámbito, no separado. ¿eh? No, que bueno, acá están los piechorros, los malos, y también allá están los buenos. No se trata de eso, no, no. En este que vos decís que es el malo, tiene gestos de bondad, de solidaridad, De, de un montón de cosas. Y bueno, y también lo otro. Se entiende. Todo está mezclado. Todo está mezclado. Y la, la mezcla no es se, se una cosa separada. No, mezclada de verdad. Y en ese que... Porque cre, que tú crees que trabaja es bueno. ¿No? Que el villero, el villero bueno es el que trabaja. Quizás eh, es racista con el boliviano. Quizás... Eh, eh, sueña sueña ser un verdugo ¿no? a, a esa complejidad hay que tratar de, de de intentar acceder con una cámara en la cuestión cinematográfica a la hora de partir de, de bueno, no, no va a ser una ficción no, no va a ser algo que que tengo que escribir de antemano, que tengo que imaginar. Eso contaba hoy, si que no... el guión para vos no estaría jugando en las formas de producción de una peli, o el guión como se conoce en las escuelas de cine. Eh... Tal vez lo dije de una forma que no es como... No lo dijo así, no. pero... <risa> eh, no, no hay un solo tipo de guión tampoco. No, pero de todos modos sí me parece interesante saber cómo trabaja, porque... La, los recursos de, del lenguaje audiovisual. Este, este, este, se, se me ocurre ahora, no sé, buscándole palabras a esto, ¿cómo los mezclas? ¿Cómo usas la imagen, la luz, la sombra, la, el sonido? Porque hay veces que querés captar ciertas cosas que, que necesitan un trabajo, quizás. Sí, es interesante lo que planteás. Eh, obviamente que... Es importante formarse y, y estudiar y, y, y tratar de de materializar una pasión, ¿no? En este caso, si a uno le gusta el cine, esforzarse por, por aprender y todo eso. Pero bueno, yo creo que hay... Hay mucho mito sobre la cuestión de la realización audiovisual, ¿no? Se lo plantea como, como una ciencia lógica de jeroglíficos, de, de, de una materia muy difícil de aprender y, y no, no lo es, para nada. Es muy simple aprender las reglas de... ...de cómo se usa una cámara... ...si sea analógica o digital... ...ninguna de las dos es una gran ciencia... ...pero... ...digamos porque... ...si no... Eh, yo, ...yo yo creo que... se ...tiene una lógica de cómo llegué yo al cine... ...de mi primera película la firmé con una cámara digital... ...no tenía ni siquiera un micrófono para registrar sonido... ...y registró... ...el sonido desde la cámara... ...pero no un micrófono... ...no, no... Un ...el de la cámara digital de antes... Como de ...la camarita plateada... Algo, ...que se hacía así... le pusieron para que tenga algo... ...y bueno, después con una buena postproducción... ...más o menos... Eh, se arregló para que sea tolerante al oído y... ¿Cuánto y, te llevó poder aprender esas técnicas de postproducción? Así editando, descubriendo, el, el botoncito que en inglés dice esto, pero que yo lo entiendo que hace otra cosa. Mirá, a mí me hace... Siempre recuerdo unas. una cosa que dijo Orson Welles. Y la he citado bastante en una entrevista que encontré en, en Canal Encuentro. En el viejo Canal Encuentro hace 5 o 6 años. Donde él decía que la técnica cinematográfica sea la rama que sea. O la fotografía, o la edición, o la cuestión del arte, del decorado, los vestuarios. Son cosas que se aprenden en 2 o 3 horas. ¿No? y uno dice, Orson Welles es un, es un director que hacía películas monumentales en lo que se proponía, ¿no? siempre quería hacer películas gigantes en todo sentido a nivel a nivel de recursos, ¿no? es el director de, de Citizen Kane y bueno, dije, si lo dijo él en, no sé, 60 años atrás cuando las cámaras eran con filmico, donde se editaba no era una computadora se editaba revelando de... así se editaban las películas porque eran eran como el revelado de las cámaras analógicas Era la, se revelaba una película los medios de producción del cine eran muy difíciles o sea ahora un poco sí, no siguen siendo nuestros pero un poco más a mano los la tenemos, sustancia no. importante es la imagen la imagen se logra con una cámara digital después eh, está la la la cuestión de de la calidad de los pixeles y, y la diferencia en la textura y, que, y, la, y lo que tenía el fílmico que no tiene lo digital todo bien pero el estatuto de imagen está que es lo importante la imagen la registra y creo que esa es la la esencia de del cine. No, no la no, no la determina la la calidad de la máquina que registra sino que hay una máquina que registre eso es lo importante es la materia prima y era era salir a filmar con los medios no ideales o quedarse a esperar los ideales que eso ...podía llevar quizás... ...siglos... ...esperar a que pueda acceder... ...a un crédito... ...o que aparezca un productor... ...y poder hacer una película... ...con los medios de producción... ...y te podés morir esperando... ...entonces yo no puedo... ...no, no podía, no, no puede ser... ...es un freno... ...para este sentimiento que tengo... ...de, de empezar a, a... ...a filmar acá en la villa... con con la gente que, que me crié, que conozco, que fui conociendo, no solo de la villa, tengo ganas de activar, de crear, de, de, de, de hacer cosas en cine, y bueno, es lo que hay, y es lo que hay. Y, y dentro de, ese, de, de eso, dentro de ese es lo que hay, someterlo, no quieres ir a hacer algo eh, precario. Dentro de esas limitaciones, bueno, llevo... Eh, exprimir esas limitaciones al máximo Para que se alcance la máxima calidad posible que, que esa limitación puede dar ¿no? Porque si no Obviamente algo que ya está limitado Y no lo, no lo exprimís tanto Y, y sí, va, va a salir algo muy Como llamarlo Y, y feo Porque sale forzado, estás está forzando algo que no puede más de lo que es. Entonces... No, igual es, es una elección entre las posibilidades que, que hay, digamos. Es una elección. Hacer cine así también. A vos también te gusta trabajar, hacer muchas cosas a vos, más, más allá de, de las... Sí, hay, de, obvio que hay algo de eso, pero también es que no, no me quedó otra... Y, y, an y ante eso que me pasó había que reaccionar de cierta manera y digamos no es que fue una idea que tuve del comienzo que quiero sea, tuve mi experiencia con Atenas igual una película que estreno ahora que conseguí una cámara mejor un subsidio del Inca que es, si bien con un proceso burocrático gigante muy eh, agotador para mí uh -huh. Para encima mi forma de que vos decís. ¿Cuántas planizas fueron? Sí, me la pasé más haciendo papeles y trámites que, que filmando o editando en, en tiempo. Y tampoco esa experiencia la descarto, la niego, ni, la, ni, ni lo veo como un mal en sí mismo. ¿no? También es lo que, como vuelvo a decir, sobre lo que me tocó, Eh, a tratar de ser lo más ingenioso posible y para vos el cine eh, necesita el apoyo del Estado, así como eh, como la hablando de la política de Estado y, y estos subsidios, por ejemplo en este caso que te estás contando te, te permitió o sea, estoy diciendo una obviedad, pero digo así como que lo genuino en el cine necesita también de, de ese empuje ¿Para no hacer todo con la autogestión? Básicamente, no sé si se entendió la... Eh... Sí, pasa que te tenés que adaptar a a un modelo muy duro, muy estricto, de... que te obligan a cumplir, ¿viste? Firmar en tanta cantidad de tiempo. Sí. Y, y, y es una lógica que tiene que ver muy poco con lo creativo y, y tiene que ver más con otro ámbito, más el, el ámbito de una fábrica de. Pasa, pasa a ser como una oficina, la industria del cine y pero tampoco es que no se puede uno surfearla ahí, y... exactamente sobre la cuestión de si el Estado tiene que apoyar o no es eh, ...es un debate muy... ...muy interesante... ...porque digamos... ...si es este tipo de gobierno... ...de derecha, conservador... ...el que... ...recorta... ...recorta el presupuesto del cine... ...porque al fin de cuentas... ...en el fondo... ...esto es una batalla cultural... ...y ellos la quieren ganar, entonces... ...quieren productos que estén en línea con su, su forma de ver el mundo, ¿no? Y obviamente que van a recortar, que, que no les importan la, las producciones independientes ni, ni eso. En ese caso, obviamente que estoy, estoy ahí siendo parte de esa lucha que están teniendo tantos colectivos de, de cineastas eh, para defender la cuestión de, del Inca... Y porque se, se pierde mucha fuente de trabajo eh, Bueno y principalmente es, cuesta mucho es, El cine es un arte a, al día de hoy a pesar de lo digital Que si uno quiere hacer una película más o menos dentro de un marco eh, industrial En Argentina necesita sí o sí de, del Inca Y bueno es un país que respira cine gracias a que existe el Inca y que en mi caso, por más que vengo de un lugar como la isla, no tuve ni un padre que me mandó a estudiar, ni una mamá, ni eso, y me fui arreglando como pude, ya crecí en un, en un ambiente, en un país, en una sociedad donde el cine es, es como muy, muy parte de la identidad argentina, no somos como una potencia cinematográfica a nivel mundial, acá se hace muy buen cine. De todo género, de hay de todo. Y, y si esta cuestión de recortes y ajustes conspira contra eso, bueno, obviamente hay que luchar y defender. Después, sí, es otro tema, quizás más del orden filosófico. Pensar la dependencia del Estado, ¿no? Para crear. Sí. Eh, no creo que sea indispensable para la creación. Pero bueno, no, no es ni una cosa ni la ni, ni la otra. Eh, en estos momentos no es que el Estado lo hace con esa filosofía. De no, bueno, no es como un desafío artístico que le está haciendo al mundo del cine. A ver qué pueden crear. No, no, no, no. Es otra la intención, ¿se entiende? Sí. Es otro el nivel de vacía. Y eso te quería preguntar... Eh, cuando empezaste a rodar, a filmar la peli, eh, ya estaba instalado como el macrismo eh la pregunta. No me contestes ahora. ¿Qué pasó? Escuchamos un temita y bueno, seguimos, eh, ¿les dale. parece? Perfecto. Seguimos acá en este segmento de viaje de radio, nos estamos comiendo un viaje y es tal el viaje que me estaba comiendo que estábamos hablando con la guada de que esto se parece al encontronazo, decíamos. El encontronazo es un programa de radio. Decías de, tú. Decías yo. Y ella se había olvidado que había venido. <risa> ella se había olvidado que había venido, el encontronazo es un programa de que hacíamos con Solchi, que recién me estaba escribiendo, le mandamos un saludo, le dije pone la radio, escuchá, avisanos que es todo en me dice. Bueno, volviendo <ríe> un poco, le estábamos preguntando a César eh, cuándo fue el rodaje, filmación de la peli, por una duda, una duda que un poco sonsa, que tiene que ver con eh, con estos años de macrismo y la profundización o de la represión Entonces, preguntar cómo habías vivido como esta... Como, o, qué, ¿O qué podías eh, decirnos en torno a esa profundización? Eh, sí, para agregar, digamos. Sí, la película se empezó a filmar cuando el macrismo ya había asumido digamos, apenas se, inici se inició, digamos, después de la primera elección de octubre. Uh -huh. Fue en ese momento, eh, y la película abarca tres años de rodaje, en distintos momentos, ¿no? Claro. Pero a lo largo de, de esos tres años, sí que es como una... Sin querer queriendo, se transformó en un en un pequeño registro de, de, de eso, ¿no? De. Aparecen muchas imágenes que que han surgido a partir del macrismo como cuáles por ejemplo digo no sé, estábamos filmando en la ciudad y pasamos por una Campe en apoyo a Milagro Sala eh, o una marcha contra el FMI o hay otra marcha que fue unas contra contra seguir manteniendo la penalización del aborto es ir a favor del aborto Y, y eso ha sucedido ahora, es, es reciente. ¿no? digamos, fue, Me fui uh -huh. encontrando con eso, no lo busqué y, y me lo encontré. hoy decía sí, a mí lo que me interesaba en esta película en particular, porque después estrenó otra que es, es directamente una ficción, digamos, cumple con todos los requisitos de lo que se considera una, fi una ficción. Y también me interesa ese registro y no tengo problemas yo con... Digo, bueno, esto me lo propongo como... ...un registro más cercano a la ficción... ...esto como más cercano a lo... A lo poético... ...poético-documental... Eh, ...y no tengo... ...no tengo problemas con... ...con eso, y la... ...la película... ...muestra... ...muestra ese recrudecimiento de la... ...de la represión que ya estaba... Uh -huh. ...y... ...y una reflexión... De por qué pasa así, cómo toma también el mismo barrio esa situación, la misma gente que la sufre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué interpretación hace de eso? Si nace la rebeldía, o nace la sumisión, nace una resistencia o todo lo contrario, nace una reproducción de eso mismo que nos está reprimiendo y, y asfixiando, ¿no? No vamos a spoilear la película, pero más o menos por cuál de, de esos ítems iría, por cuál les va pasando, crees que... Es? ¿Cuál fue apareciendo más notorio? Como te digo, yo me dedicé a recolectar y a recolectar la máxima cantidad de imágenes y, y después el sentido se lo fui encontrando en el montaje, que es el método que en la historia del cine el pionero ha sido Berto, ¿no? el primer gran, gran documentalista, un poeta de, del documental, que también está es un poeta del cine, porque lo que entendemos como documental, aunque neguemos, es como algo siempre menor a la ficción ¿no? en, en el cine. Y bueno, Berto era eso, de filmar, filmar, filmar con la máxima belleza, con... La máxima precisión en el momento, ¿no? Que surja ahí en el momento. Que se puede entrenar eso, ¿no? De que no, uy, sí o sí, para que salga bien el encuadre. Tengo que ir con preparación y un tiempo. Está bien eso, pero también se puede lograr una buena imagen en medio de la guerra, por decirlo de alguna forma, ¿no? No una buena imagen, digamos, que esté bien encuadrada, que no, no sé, no... Que no, no vibre sin haberlo buscado, ¿no? Porque quizás si la vibración de la cámara es una decisión, está, está perfecto. Pero bueno, también la película desde el nombre ya, ya creo que... Ya propone una introducción a lo que vamos a ver. Lo elegiste... ¿Cómo salió? Al último, siempre al último. Titular al último, sí. así como también haces eso cuando escribís. Eh, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, a mí me funciona así. No digo ni que sea lo que esté mejor o peor. No es la receta, pero okay. es como te gustó. El sí. Vamos a contar una cosa. Cuando nos encontramos con él... Eh, recién venía acompañado de Marlene y Camila. Camila también estuvo en el Icontronas, estoy haciendo memoria. Y eh, le, hicimos, un le mandamos besa. un besísimo, besísimo a Camila. Un besísimo, la Cami. Así es. Le preguntamos a Camila cómo veía la escena del arte en Córdoba en su momento, pero vos venís de otra latitud, así que te vamos a preguntar cómo ves la creatividad local Afectada también por las influencias que, que lleva el intercambio cultural y que mucha gente de, de otras nacionalidades pasa por nuestras ciudades, ¿Cómo, ¿cómo ves? ¿Te moves en algunos circuitos? ¿Así ves producciones de otros? Sí, claro, a mí me encanta salir a ver películas nacionales, obras de teatro. Eh, yo creo que, aunque cueste... Admitirlo, eh, ha potenciado la creatividad de un gobierno tan reaccionario. Creo que justamente porque ha surgido una resistencia. Hay algo a qué resistir, hay algo claro a qué resistir, ¿no? Eh, es tan evidente, es tan obsceno este gobierno que que te despierta una fibra muy particular que, que al arte siempre le ha le ha sido eh, beneficioso. Creo que, irónicamente, hay que agradecer que existan los gobiernos de derecha porque le hace recordar al artista que puede tener otras funciones más que la, la introspección psicológica y, y lo, le recuerda que también se puede salir afuera, ¿no? Eh, yo veo que están surgiendo cosas muy interesantes ¿no? porque lamentablemente donde hay poder hay resistencia y donde ese poder más, más absurdo y más violento es también la resistencia más encantadora es ¿no? yo hace poco leí una frase de Rilke que, que, que es muy interesante que decía ¿quién quiere ganar? ¿quién quiere ganar la batalla si resistir es todo? si sí, lo más lindo es resistir Una vez que gané, ya está, ¿no? Cambio de la resistencia. Uno me... se, ham se hamburguesa, le dice también. Cuando... <ríe> Uno se hamburguesa. Sí. <ríe> se burocratiza. Y que también antes no se lo veía al gobierno nacional como un enemigo a, a combatir, sino que era más contradictorio todo, era más. Era otro el problema, ¿no? Era otro el problema. Era un problema también, pero era otro. Y había como una el aire para los movimientos sociales Estado. desde la aplicación o no de la ley antiterrorista, que no nos vamos a meter de lleno en eso, pero en el sentido de, de que se aplique la construcción de un sujeto terrorista que ya es no solamente el pibe pobre que es la víctima de batillo, sino que también eh, esto que hablábamos entre la criminalización de la pobreza y la protesta, nosotros antes como que... se Eh, tenemos un montón de casos de criminalización de la protesta, pero eh, la profundización del modelo de o anarco o mapuche o cara eh, periodista, periodista comunicador eh, eh, se profundizó de tal modo que hoy por eso te esto en qué, ¿cuáles fueron las etapas de, de rodaje? porque entiendo que han latido con la profundización de no de no eso. pero son imágenes que ya estaban en diagnóstico de esperanza que yo la filmé en el 2012 sí. la estrené en el 2013 en, la, en pleno pico de popularidad kirchnerista y se ve lo mismo que filmé después claro ¿no? si sí, las continuidades también están eh, no, no, no empezó ahora para nada como también reconozco En la película que vio en una villa que fue urbanizada claro. en el kirchnerismo, que no es lo mismo un piso de tierra y que la cloaca rebalse a tener una casa digna, ¿no? Pero no todas las villas fueron urbanizadas tampoco, pero bueno, hoy no se urbanizó ni, ni un milímetro de una, ¿no? Sí, eh, Y Yo y creo que no las, o sea, no las urbaniza el gobierno las urbaniza la demanda popular del pueblo de que necesitamos vivir dignamente sí pero eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo con eso eso sería más en un plano ideal después claro. en el plano práctico la sociedad argentina sí. no hubiese soportado mucho más que el modelo kinerista evidentemente no lo soportó ya lo poco que repartió el kinerismo, Lo poco que hizo por los pobres, por la gente más eh, de los sectores populares, a los otros sectores le resultó eh, aterrador, ¿no? Que los pobres puedan acceder a algo, a un sector de la sociedad argentina, le resulta imperdonable. Después nosotros, que obviamente no, no es mi modelo de sociedad ideal, el modelo de conciliación de clases, el... El modelo de. del de extractivismo, de sojero y todo. Ese es un plano ideal. Después hay gente que necesita comer. Y, y hubo gobiernos que le dio de comer a esa gente, a millones, ¿no? A millones. Sí. Que venían de pasar a. Por eso hay que saber diferenciar bien en qué plano estamos. Hablando. Si nos ponemos en un plano filosófico, obviamente, no es el modelo. con... Es un modelo que. que Tiene adentro de sí mismo engendrada su propia sí. putrefacción, lo ves ahora, ¿no? El kirerismo no se animó a tocar ningún interés capitalista grande, de verdad, o que no, no sea algo más allá de lo simbólico, sino concreto. Eh, y, y fíjate la derecha cuando es gobierno, te hace mierda todo, no, no, no duda, no... No tiene ningún tipo de pudor. Se ponen de acuerdo bien rápido los de derecha. <risa> están, ya están de y eso acuerdo. que no les tocaron nada. Y eso que hicieron Guita más que nunca. ¿No? No es que perdieron Guita en, en, en los 12 años kinerista. De Al hecho, revés. también surgió todo esto de eh, lo discursivo, que es lo que habilita a un montón de otras cosas. Discursivamente, si el presidente o la ministra de Seguridad se reúne con eh, determinado policía o avala determinado asesinato, también socialmente eh, da un aire a que el fascismo incremente uh, o salga a la luz. Con, Pero eso con ya estaba. La, el gen, el ADN, el ADN reaccionario conservador de la sociedad argentina no, no empezó ahora, no, estuvo siempre. Lo que pasa que, bueno, eh, como también estuvo, está ese ADN reaccionario, nuestro país tiene, tiene <coughs> en su en su alma un sector de mucha lucha. ¿no? Argentina es un país de tradi que tiene tradiciones muy importantes desde el anarquismo, que no, no en cualquier país hubo anarquismo como el, en el cubo acá, tiene su propia tradición marxista, tiene su propia tradición de, de, de keynesiana, ¿no? su propia tradición peronista, bueno, el peronismo de acá, ¿no? El, el peronismo de Perón y Perón es argentino. <ríe> y todos los argentinos son peronistas también, ¿sabes? A veces, se dice. a veces. O por lo menos en algún momento de su vida. <ríe> eso es verdad, eso creo que estoy de acuerdo eh vol volviendo a eso, yo creo que la democracia, este tipo de democracia, este modelo de democracia, ya está fallido de, de antemano, no digamos, no no puede ser que todo termine en, en ese circo que es el Congreso, donde después con un debate tan importante y tan histórico como el del aborto, escuchamos las cosas que se escucharon, ¿no? Mm. Eh, no puede ser que ese, eso sea el ejemplo de lo que es la democracia. Yo veo que eso está podrido. Pero tampoco veo que sea una sociedad con ganas de, de, de, de... Digamos, la salida a eso no veo que sea por izquierda. Veo que la salida que se está planteando es por algo más de derecha. No... Eh, Un peronimo malay, no, no, derecha, directamente derecha, ¿no? Digamos, en lo macro, en lo más macro, en lo más de política, así, partidaria, ¿no? Estamos hablando. Después está la, la sabes, otra que política cultural... que es la micropolítica, que es vez de... más importante. Eso es lo que te iba a decir, que eh, la marcha de la gorra eh, nos es importante para esta ciudad. Y últimamente la hay un grupo de comunicadores y comunicadoras que hacemos la cobertura colaborativa. Y como que el lema que tenemos, la frase que tenemos algunas, es que la salida es colectiva. Y me hizo acordar de eso, de lo que decía, que quizás la micropolítica esa eh, es viene de, de ese proceso hoy, de lo colectivo, lo colaborativo, el trabajo en red, el conjunto, no sé qué, qué experiencia. Eh, no, estoy muy de acuerdo eh. porque te lo vuelvo a decir, quizás... No, no uno eh, tiende más a un, una postura eh, de, de, de tristeza de todo lo que está pasando pero yo recorro mucho Argentina de punta a punta y a los lugares que voy hay hay focos de resistencia muy interesantes que abarcan lo artístico que abarcan lo político que abarcan el nivel comunicacional eh, no es que no existe que no hay y no es que son dos tres gatos locos aislados no no mucha gente y eso también lo que les duele no lo que les le duele ¿no? no con todo lo que hicieron genocidio un siglo 20 lleno de dictadura no pudieron realmente erradicar esa, esa potencia o acá en argentina te puede costar un poco más un poco menos Pero te podés juntar, te encontrás con gente que más o menos piensa o quiere y no no es que te quedas solo y no tenés a nadie, ¿no? Siempre encontrás un respaldo. Después empieza la rosca de la interna, de cada agrupación, ¿no? Que hay, a veces hay más, más ganas de la rosca que de, de hacer algo de, de, de verdad, ¿no? Pareciera que el fin en sí mismo de la militancia política es la interna... Más que salir afuera a cambiar las cosas. Ay, lo entendiste pero, todo. Pero, pero a pesar de eso, a pesar de eso, existe. Esa interna existe porque existen las organizaciones. Bueno, en otros países ni existe ese nivel organizativo. Fíjate Brasil. La pasividad con la que con la que reaccionaron, te guste o no, Lula, digamos. Eh, eh, ahí la salida ahí, es un candidato militar Bolsonaro, ¿no? Tremendo escucharlo a ese tipo. la reforma previsional fue un claro ejemplo de que las organizaciones eh, estaban, digamos, estaban las bases están en estaban, Argentina y salieron en la, en la calle, digo, cada uno puede entender si es que estrategias o no, pero digo ahí a la al A la plaza de Buenos Aires, que nosotros le vemos por, por, tele, por tele. El 2x1 eh, fue llevó histórico. Medio millón de personas 2 la 1 fue macho. histórico. Se llevó de manera organizada. Digo, si tenemos en cuenta otros procesos como el 2001, donde sí había base piquetera organizada, pero esta vez me parece que hay, hay una base que está... Me dicen que vaya cerrando. Ya llegamos a la hora, por eso digo. Bueno, o sea, bueno. Este, no sé, ¿usted maneja, ¿Eso Yo no, acá? no, yo no manejo nada, solamente, <ríe> bueno, básicamente agradecer eh, el espacio con, con César eh, y que en esta ciudad, en esta ciudad, eh, la ciudad del Cordobazo, de la Reforma y de muchas cosas más, y también una, ¿Y una ciudad... De Una ciudad de campanas eh, y de curas y de la fusiladora. La de Rodrigo y la de la Mona. Eh, que tiene todo eso. Este hoy César, a estas horas de la noche, eh. Por contarnos ese, esos audiovisuales explosivos, que son los que, que todos, que todos necesitamos eh. para abrir. para mover las cabezas, los cuerpos y ir para adelante. y saber que. Bueno, por lo menos así que el cine. El cine tiene, tiene potencia y, y unos retratos y movimientos que no son solo los que siempre nos... Siempre so, están más cerca de la mano y que esté circulando hoy en Córdoba de este modo. Bueno, eso. Agradecerle a César y, y a los poemas también. De él. Bueno, no, muchas gracias. <risas> Para mí siempre es muy grato venir a, a Córdoba que uno asocia con... Con todo lo que vos decías, pero la verdad, como te digo, acá los focos de resistencia son muy auténticos, muy creativos, porque justamente es muy grande y muy fuerte, muy poderoso a lo que hay que resistir, ¿no? Entonces, o se resiste con fuerza o no se resiste. Yo acabo de robarle de la mochila... Eh, mm, le hurté, hurto es, es hurto no yo no, pido gancho antes de interrumpir es, hurto, pierde, no, es lo claro. último que digo, eh, a dónde encontramos en redes sociales, página web, email, youtube lo, a las producciones de Camilo, también la en, recién veníamos hablando de que escriben la THC también recientemente, tanto escribo, en, en su estado escribo también Eh, no, sí, estoy A TR en las <risa> redes. Arriba. Twitter, Instagram y Facebook y el YouTube, César González Cine. César González Cine. No tengo nombre muy artístico. César González. Cine. Ah sí, es artístico. <risa> como que, como que no, bueno yo contaba que um, le y un apellido popular. Urte, <risa> le hurte. Ur, le el. Un libro, la segunda edición de Retórica al suspiro de queja. Y nada, si, eh, si, no, lo podemos, si no te parece, si te parece, podemos... verlo no te... ¿Yo lo leo? Sí, no, ¿No lo querés no leer vos? Lé, bueno, uno, sí, vamos sí. a cerrar con un... Eh, me parece que yo... No querés leerlo vos, lo leo yo bueno. ¿no? Eh, abrí en la página 19 y se llama Gritar... Siempre funciona muy bien cualquier libro de César eh, hacer esto de que la vida te regale un poema. Vamos con gritar. Si me duele el pasado, lo curo en el presente. Interpreto como quiero el tiempo. Si vivir ya es una victoria. No me estanco en los errores. Con pasión me tengo. Y en silencio me perdono. De la cárcel. No he sido solo preso, sino también el carcelero, preocupado por cubrir mi cuerpo de gruesas etiquetas de marca, aferrado a las armas que disparaban sobre yo mismo, vestido de policía. Me suicidaba de a poco, intercambiaba mi vida por unas zapatillas, que hoy critico, pero me encantan. Bueno, gracias.